consumen i uno es que unos fumen i jo no fume si jo fumara seria feliz Ambrosio ha llegado, chifroso Ambrosio ha llegado, con un bote de vela en la mano. Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, Micaela, sáquate el párrafo cuando llueva. Trabajando en una mina de Santurce, una piedra muy grande nos cayó, de 35 que estaban trabajando, Una pera Que me consume Y es que unos fumen Y yo no fume